En el tema del uniforme queremos recomendar a nuestros padres, madres de familia, colegas, maestros, directores, eh, que no es necesario, no es obligatorio, mucho menos no impide el ingreso a la unidad educativa y al aula particularmente a los estudiantes que no estarían contando con uniforme Hemos tenido denuncias y queremos aclararles a nuestros directores de que no se vayan prestando a estas actividades. Denuncias en las cuales se están manejando, de que se están comercializando, se están haciendo venta de uniformes en las unidades educativas con un eslogan que dice uniforme de invierno. Entonces nosotros queremos pedirles a los directores, que nosotros ya tenemos identificado unidades educativas donde se están supuestamente realizando estas actividades, vamos a ir a cerciorarnos y poder dar aplicabilidad a lo que es nuestro reglamento de faltas y sanciones, más que todo el reglamento de lo que es eh, las normas generales para esta gestión 2019, que es la resolución ministerial 01 quebrado 2019. Ante eso, también queremos aclarar, recordarles a los padres de familia de que el tema del uniforme escolar, ya sea de invierno, ya sea de manera regular durante toda la gestión 2019, en este caso, no es obligatorio. Si el padre madre de familia acude a poder hacer un distintivo, un uniforme eh, en la unidad educativa, eso es bajo consenso y aprobación de todos los padres y madres de familia a nivel eh, general de toda la unidad educativa. Pero esto no es obligatorio, reiteramos, padres de familia, colegas, maestros, directores, no es obligatorio hacer comprar el uniforme, mucho menos hacer la comercialización en nuestras unidades educativas.